empiezo con el nombre de alá el clemente el misericordioso alif lam ra estas son aleyas del libro de la sabiduría ¿acaso se sorprenden los hombres de que hayamos concedido la revelación a uno de ellos para que advierta a la gente del castigo de alá y de la buena nueva a los creyentes que obtendrán una buena recompensa por sus acciones junto a su Señor. Pero quienes rechazan la verdad dicen: Este Muhammad no es sino un simple brujo. Su Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en 6 días y después se asentó sobre el trono. Él es quien controla todos los asuntos. Nadie puede interceder ante Él sin su consentimiento. Este es Allah, su Señor. Adórenlo, pues. ¿Acaso no reflexionan? Todos retornarán a Él para ser juzgados el día de la resurrección. La promesa de Allah es cierta. Él es quien dio origen a la creación y a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud. Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla. Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor y de la luna una luz reflejada y estableció sus fases para que pudieran contar los años y calcular el paso del tiempo. Allah no ha creado todo esto sin un propósito. Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. Ciertamente, en la alternancia de la noche y el día y en la creación de los cielos y de la tierra hay pruebas del poder de Allah para los piadosos, quienes no esperan nuestro encuentro, se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella. Así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad, morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer. Ciertamente, a quienes crean y obren rectamente, Allah los guiará a través de su fe hacia el paraíso, en cuyos jardines de las delicias corren ríos. Allí invocarán a Allah diciendo: Gloria a ti, Señor. Y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam. Y al final de su invocación dirán: Alabado sea Alá, Señor de toda la creación. Y si Alá se apresurara a responder a los hombres cuando le suplican algo malo, del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno, ya habrían sido castigados con su destrucción. Mas dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. Si el hombre sufre una desgracia, nos implora ayuda, ya sea recostado, sentado o de pie. Pero si lo libramos de ella, actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna. Así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones, y ciertamente destruimos a las generaciones que los precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad. Así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad. Después, hicimos que lo sucedieran en la tierra para ver cómo obraban, y cuando se les recitan nuestras claras leyes, quienes no esperan nuestro encuentro te dicen oh Muhammad tráenos un corán distinto a este que no critique nuestros ídolos o modifícalo diles yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta solo sigo lo que me es revelado temo el castigo de un día terrible el día de la resurrección si desobedezco a mi señor diles Si Alá hubiese querido, yo no lo habría recitado, y él no lo habría dado a conocer. He vivido entre ustedes muchos años sin que les recitara nada. Es que no reflexionan. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá o desmiente su revelación? En verdad, los idólatras no triunfarán y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos y dicen esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah diles ¿acaso informan a Allah sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra alabado y exaltado sea él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión mas discreparon y se dividieron en la fe y si no hubiese sido por lo que tu señor había decretado oh mohammad acerca de proponerles el castigo hasta el día de la resurrección sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de allah a quienes negaban la verdad y dicen quienes rechazan la verdad ¿Por qué no ha descendido como Muhammad, un milagro de parte de su Señor? Diles: "Oh Muhammad, Alá posee el conocimiento absoluto del Ghaib que sus siervos desconocen. Esperen, pues, a que les llegue su castigo, que yo también espero con ustedes, y cuando nos apiadamos de los hombres después de haber sufrido una desgracia, traman contra nuestra revelación y nuestro favor, negándolos y burlándose de ellos. Diles, oh Muhammad, Alá es más rápido planeando. En verdad, nuestros enviados, los ángeles, registran todo lo que traman. Él es quien hace que puedan viajar por tierra y por mar. Y cuando se hallan a bordo de una embarcación y navegan con buen viento, se alegran pero si después sopla un viento tempestuoso y las olas los rodean por todas partes y creen que ha llegado su fin invocan a Alá con una fe sincera diciéndole si nos salvas de esta situación seremos sin duda alguna agradecidos no obstante cuando Alá los salva se exceden en la tierra con todo tipo de injusticias y no cumplen lo que habían prometido a la oh gentes su rebeldía e injusticia se volverán contra ustedes disfrutarán temporalmente de esta vida y después retornarán a nosotros el día de la resurrección y les informaremos sobre lo que hacían ciertamente la vida mundanal se asemeja a la lluvia que hacemos descender del cielo que hace que broten todo tipo de plantas que se entremezclan de las que se alimentan los hombres y los animales y cuando la tierra se adorna y se embellece con sus frutos y quienes la habitan creen que pueden disponer de ella entonces enviamos sobre la tierra nuestra orden de destrucción por la noche o durante el día y la dejamos baldía como si el día anterior no hubiese tenido frutos Así es como aclaramos las pruebas de nuestro poder, agentes que reflexionan. Y Alá invita a la morada de la paz, el paraíso, y guía a quien quiere hacia el camino recto. Quienes hagan el bien y sean creyentes, obtendrán la mejor de las recompensas y gozarán de algo más. Ni las tinieblas ni la humillación cubrirán sus rostros. Esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente pero quienes realicen malas acciones nieguen la verdad y desobedezcan a Allah y no se arrepientan obtendrán una recompensa equivalente al mal que hicieron y la humillación los cubrirá no tendrán ningún protector fuera de Allah sus rostros parecerán estar cubiertos por pedazos de la oscuridad de la noche esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente y el día en que los reunamos a todos el día de la resurrección diremos a los idólatras quédense donde están ustedes y lo que adoraban entonces los separaremos y los ídolos que adoraron les dirán desentendiéndose de los idólatras no era a nosotros a quienes adoraban Allah basta como testigo entre ustedes y nosotros de que no les ordenamos adorarnos y nunca aceptamos su adoración. Ni siquiera supimos de ella. Ese día todos sabrán con exactitud las acciones que realizaron en la vida terrenal y retornarán a Allah, su verdadero Señor, para comparecer ante él. Y las falsas divinidades que inventaron desaparecerán y no les servirán de nada pregúntales oh muhammed quién les da sustento procedente del cielo y de la tierra o quién les ha concedido el oído y la vista y hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y tiene el control de todas las cosas contestarán alá diles entonces no le temerán pues obedeciéndolo y absteniéndose de todo lo que les ha prohibido este es ala su verdadero señor y qué hay más allá de la verdad sino el extravío cómo pueden alejarse de la fe tras tener pruebas claras de la verdad del mismo modo que tales idólatras rechazaron la verdad y perseveraron en la idolatría se ha cumplido el decreto de tu señor contra quienes se rebelaron y se negaron a obedecerlo de que no creerían pregúntales oh muhammad Hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda originar la creación y reproducirla? Diles: Alá es el único que puede originarla y reproducirla. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad y adorar a otros fuera de él? Pregúntales: Oh Muhammad, ¿hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda guiar hacia la verdad? Diles: Allah es el único que guía hacia la verdad. ¿Quién tiene más derecho a ser seguido? ¿Quien guía hacia la verdad, Allah, o quien no puede encontrar el buen camino a menos que sea guiado? ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan? Y la mayoría de los hombres siguen solo conjeturas, y las conjeturas no son un argumento válido frente a la verdad. Ciertamente, Allah conoce bien lo que hacen y este corán no puede ser obra de otro que no sea alá y ha sido revelado como confirmación de las escrituras anteriores y como una explicación detallada de sus preceptos no hay ninguna duda sobre él y proviene del señor de toda la creación ¿o acaso dicen que mohammad se lo ha inventado diles oh mohammad produzcan una sura similar y convoquen a todos los que puedan fuera de Alá para que les ayuden a producirla si son veraces sin embargo desmienten el Corán sin siquiera tener conocimiento de él y sin haber reflexionado sobre sus aleyas y niegan lo que no pueden comprender acerca del día de la resurrección de igual modo negaron la verdad quienes los precedieron observa oh Muhammad cuál fue el final de los injustos Y entre ellos, los habitantes de la Meca, hay quienes creen en él, en el Corán, y quienes nunca lo harán. Y tú, Señor, oh Muhammad, conoces bien quienes no creen en él por su obstinación, injusticia y corrupción. Y si te desmienten, oh Muhammad, diles: Yo soy responsable de mis acciones y ustedes de las suyas. Ustedes no son responsables de lo que yo hago, ni yo soy responsable de lo que ustedes hacen. Y entre ellos hay quien te escuchan si recitas el Corán, mas no se benefician de lo que oyen. ¿Acaso puedes hacer que los sordos de corazón escuchen cuando además no razonan, oh Muhammad? Y entre ellos hay quien te observa, pero no ve las pruebas de que eres un profeta. ¿Acaso puedes guiar a los ciegos de corazón? cuando no ven la verdad, Alá no es injusto con los hombres en lo más mínimo, sino que son los hombres quienes son injustos consigo mismos al rechazar la verdad y desobedecer los mandatos de Alá, y el día en que Alá los reúna, el día de la resurrección, será como si los hombres solo hubiesen vivido un instante y se reconocerán entre ellos. Ese día, quienes negaban el encuentro con Alá, y no estaban guiados, serán los perdedores. Y aunque te mostremos en esta vida parte del castigo que les hemos prometido o te hagamos perecer antes de precisarlo, oh Muhammad, igualmente regresarán a nosotros y serán juzgados con justicia. Y Allah es testigo de lo que solían hacer, y cada comunidad ha tenido un mensajero. Y tras su llegada, Allah las juzgó con equidad castigó a quienes los desmentían y salvó a sus mensajeros y a quienes creyeron en ellos y no fueron tratadas de manera injusta y dicen los idólatras de tu pueblo oh Muhammad ¿cuándo se cumplirá esta promesa del castigo o del día de la resurrección con las que nos amenazas tú Muhammad y quienes te siguen si son veraces diles yo no tengo poder para reportarme a mí mismo un bien ni para alejar de mí un mal solo me sucederá lo que Allah quiera que me ocurra ni tengo conocimiento sobre cuándo tendrá lugar lo que me preguntan todas las comunidades tienen un tiempo decretado para su destrucción cuando este llegue no podrán retrasarlo ni adelantarlo siquiera un instante diles díganme si su castigo se abatiera sobre ustedes súbitamente de noche o de día qué conseguirían apresurándolo oh idólatras creerían una vez que les llegara cuando de nada les serviría entonces la fe en ese momento se les dirá ahora creen cuando antes pedían burlándose que se les adelantara el castigo después se les dirá a quienes fueron injustos sufran el castigo eterno acaso no obtienen la retribución que sus acciones merecían y te piden que les informes sobre si la resurrección sucederá de verdad diles sí por mi señor que es cierta y no podrán escapar de su castigo y si todos los injustos que niegan la verdad poseyeran cuanto hay en la tierra lo ofrecerían a cambio de liberarse del castigo el día de la resurrección y se arrepentirán en su interior por no haber creído cuando lo vean y serán juzgados con equidad y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, su promesa es cierta, pero la mayoría de los hombres no lo saben. Él es quien da la vida y la muerte, y todos retornarán a él el día de la resurrección. Gentes, les ha llegado una exhortación de su Señor, una cura para los corazones una guía y misericordia para los creyentes, el Corán. Diles a todos los seres humanos, oh Muhammad, que se alegren del favor y de la misericordia de Allah por guiarlos hacia el Islam, pues eso es mejor que todo lo que puedan acumular en esta vida. Diles, díganme, ¿por qué han decretado ilícita una parte de las provisiones que Allah les ha concedido y otras lícitas? ¿Por qué? les ha dado ala permiso para ello o están inventando mentiras contra ala qué creen quienes atribuyen sus mentiras a ala qué será con ellos el día de la resurrección ala concede su favor a los hombres mas la mayoría de ellos son desagradecidos y tanto si estás ocupado en algún asunto como si recitas parte del corán oh muhammad o hagan lo que hagan ustedes creyentes sepan que ala es testigo de ello mientras lo llevan a cabo tu señor no deja pasar nada por alto ni en la tierra ni en el cielo oh muhammad aunque tenga el tamaño de una ínfima partícula y no hay nada de menor o mayor tamaño que no esté registrado en un libro esclarecedor junto a él la tabla protegida en verdad quienes son amados por alah y están más cerca de él de entre sus siervos no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos esos son quienes creen en la unicidad de Allah y tienen temor de él obedeciéndolo en todo lo que ordena y alejándose de lo que prohíbe esos obtendrán buenas noticias en esta vida y en la otra las promesas de Allah son inalterables este es el gran triunfo Y no te aflijas por lo que dicen los idólatras. A Alá pertenece todo el poder, y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Ciertamente, a Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué siguen entonces quienes adoran a otros fuera de Alá? No siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. Él es quien creó la noche para que descansen y el día para que vean y puedan procurarse su sustento. En esto hay pruebas de que sólo Alá merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. Y dicen, Alá ha tomado para sí un hijo, glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Tienen una prueba de ello y no se puede. ¿O dicen sobre Alá lo que no saben? Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Alá no triunfarán. Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida y después retornarán a nosotros y los haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos: Pueblo mío, Si les cuesta aceptar mi presencia entre ustedes y que les recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sepan que en él deposito mi confianza. Confabulense ustedes y aquellos que adoran en mi contra. Expongan su decisión sin vacilar y ejecútenla sobre mí sin más demora. Y si se alejan del mensaje que les traigo, recuerden que no les pido ninguna remuneración por transmitírselo esa la quien me recompensará por ello y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él pero lo desmintieron y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca e hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas observa oh muhammad cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron. Después, enviamos otros mensajeros con pruebas evidentes a sus respectivos pueblos, mas no creyeron tras la llegada de estos, como tampoco creyeron con anterioridad. Así es como sellamos los corazones de los transgresores. Posteriormente, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestras pruebas y milagros para que se presentasen ante el faraón y sus dignatarios pero estos se llenaron de orgullo y fueron perversos y cuando les llegó la verdad procedente de nosotros dijeron esto es en verdad pura brujería Moisés dijo dicen de la verdad una vez que les ha llegado que es brujería ciertamente los brujos no prosperarán ni triunfarán en esta vida ni en la otra los dignatarios dijeron Han venido para apartarnos de lo que nuestros antepasados seguían y para que ustedes dos dominen la tierra. No vamos a creer en ustedes, y dijo el faraón: Traiganme a todos los brujos instruidos. Y cuando los brujos llegaron, Moisés les dijo: Arrojen lo que quieran arrojar. Y cuando estos arrojaron sus cuerdas y callados y hechizaron los ojos de quienes miraban, Moisés dijo: Lo que han realizado es solo brujería, y Alá la anulará. Ciertamente, Alá no deja que prospere la obra de los corruptores, y Alá hace que triunfe la verdad sobre la falsedad, con lo que dictamina, aunque ello disguste a los perversos. Pero solo creyeron en Moisés unos pocos de entre su pueblo, por miedo a que el faraón y sus dignatarios tomaran represalias contra ellos. El faraón fue en verdad altivo y tirano en la tierra y era de los transgresores. Moisés dijo: Pueblo mío, si de verdad creen en Alá y someten a él su voluntad, depositen su confianza en él. Estos dijeron: A Adán nos encomendamos. Y dijeron: Señor nuestro, no permitas que caigamos bajo el poder de los injustos y piensen que la verdad está con ellos para ponernos a prueba en nuestra religión y sálvanos por tu misericordia de quienes rechazan la verdad e inspiramos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto que hicieran de sus hogares un lugar de adoración que cumplieran con la oración y que anunciaran a los creyentes la buena noticia de la victoria en esta vida y en la otra Y Moisés invocó a su Señor junto con su hermano diciendo: Señor nuestro, tú concediste al faraón y a los suyos esplendor y riquezas en esta vida, oh Señor, para que desviaran a los hombres de tu camino. Señor, destruye sus riquezas y endurece sus corazones para que no crean hasta que vean el castigo doloroso que les espera. Alá respondió. Su plegaria ha sido aceptada. Mantenganse firmes en la religión y en la exhortación de mi mensaje al faraón y a su pueblo. Y no sigan el camino de quienes desconocen la verdad de mi promesa y mi castigo. E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar. Mas los persiguieron el faraón y su ejército con tiranía y hostilidad. Y cuando las aguas se abatieron sobre el faraón y él se estaba ahogando y vio el castigo de Alá, dijo: Creo que no hay más divinidad que aquel Dios en el que creen los hijos de Israel y soy de quienes se someten a él dijo Ala Ahora crees cuando de nada sirve ya la fe y nos desobedeciste con anterioridad y fuiste de los corruptores hoy rescataremos tu cuerpo del agua para que sirva de lección de nuestra parte a quienes te sucedan y ciertamente Muchos hombres se desentienden de nuestras pruebas y de nuestra revelación e hicimos que los hijos de Israel se establecieran en un lugar honorable en las tierras de la Gran Siria y les concedimos de las provisiones buenas y lícitas de la tierra y no discreparon entre ellos dividiéndose en la religión hasta llegarles el conocimiento de la verdad ciertamente tu Señor oh Muhammad los juzgará el día de la resurrección acerca de sus discrepancias y si dudas oh muhammad sobre lo que te hemos revelado pregunta a quienes leían las escrituras con anterioridad a ti ciertamente te ha llegado la verdad procedente de tu señor acerca de que tú eres un profeta no seas pues de los que dudan sobre ella y no seas de quienes niegan las pruebas de allah porque estarías entre los perdedores. En verdad, aquellos sobre quienes se justifique la amenaza del castigo de tu Señor no creerán, aunque reciban todo tipo de pruebas, hasta que vean el castigo doloroso que les espera, cuando de nada les sirva ya creer. No hubo ningún pueblo que creyera y se beneficiara de su fe cuando el castigo por haber desmentido a su mensajero era ya inminente, salvo el de Jonás. Cuando creyeron, los libramos de un castigo humillante en esta vida y les permitimos disfrutar durante un tiempo y si tu señor quisiera oh muhammad haría que creyeran todos los habitantes de la tierra pero tú no puedes obligar a la gente a aceptar la fe y nadie puede creer si no es con la voluntad de allah y el castigo se abatirá sobre quienes no reflexionan en sus pruebas y mandatos guía a tu pueblo Oh Muhammad, observen y reflexionen sobre todas las pruebas acerca de la unicidad de Allah, presentes en los cielos y en la tierra. Pero ni las pruebas de Allah ni los amonestadores servirán de nada a quienes se niegan creer. ¿Acaso esperan días de destrucción similares a los que sufrieron sus predecesores cuando fueron castigados por negar la verdad? Diles aguarden entonces a que les llegue el castigo de Allah que yo también espero con ustedes que les llegue entonces salvamos a nuestros mensajeros y a los creyentes pues nos hemos comprometido a hacerlo diles oh Muhammad oh gentes si dudan acerca de mi religión sepan que no adoro lo que ustedes adoran fuera de Allah sino que adoro al Dios único que es quien hace que perezcan y se me ha ordenado ser de los creyentes y someterme completamente y con sinceridad a Allah y no ser de los idólatras y se me ha ordenado no invocar fuera de Allah aquello que no puede ni beneficiarme ni perjudicarme pues de hacerlo sería de los injustos si Allah hace que te alcance una desgracia solo él podrá librarte de ella y si quiere el bien para ti Nadie podrá impedir que seas agradecido con su favor. Él lo concede a quien quiere dentro de sus siervos. Y él es el indulgente, el misericordioso. Di a tu pueblo, oh Muhammad, gente, les ha llegado la verdad procedente de su Señor. Quien siga el buen camino, se guiará para su bien, pero quien se desvíe de él, se extraviará en perjuicio propio y yo no soy responsable de lo que hacen y no puedo obligarlos a seguirlo y sigue lo que te ha sido revelado y sé paciente hasta que llegue el juicio de Allah y él es el mejor de los jueces